mamá, hoy un niño me ha dicho que habría huele bueno, general. ¿Lo han dicho en la tele esto? No. ¿Lo han dicho en la tele? No, green. ¿Cuántas veces, cuántas veces te tengo que decir que si no sale en la tele no es verdad? ¿Cuántas veces? Pero hay gente en la calle ¿eh? y grita. Ni peros ni nada. A la cama y sin postre. Y cierra la ventana que con tanto ruido no hay quien escuche no. la televisión. ¡Gol!